Los madrileños conocerán mañana, previsiblemente antes de mediodía, si van a las urnas el próximo 4 de mayo o si tiene recorrido las mociones de censura registradas por el PSO e y Más Madrid contra la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se han reunido de forma telemática este sábado para seguir estudiando el recurso presentado, Ángeles Bazán, por los letrados de la Asamblea Madrileña. Hoy lo han estudiado, pero no han tomado una decisión. Será mañana cuando decidan si admiten las medidas cautelares y cautelarísimas que han pedido los letrados contra el decreto de la presidenta de Madrid que disuelve la Asamblea y convoca elecciones para el 4 de mayo. El recurso de los letrados considera ese decreto nulo de pleno derecho al haberse publicado con posterioridad a la presentación y admisión por parte de la Mesa de la Asamblea de dos mociones de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso. Un enjambre legal y político que se activó el miércoles pasado, recordamos, con el intento de una moción de censura de p s o e y Ciudadanos al Gobierno Popular de Murcia. Allí parece haberse resuelto la crisis esta mañana con la ayuda de tres ya exdiputados naranja que cambiaron su intención de voto y ya forman parte del Gobierno regional, que sigue siendo del PP. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar. La Constitución como n Expulsados norma de Ciudadanos, que continúa con la peor crisis interna que se le conoce, con dirigentes y militantes divididos ante una ejecutiva este lunes que se presenta complicada para Inés Arrimadas. Esta noche se ha sumado otra baja, la del exsecretario de organización, Flaner Bías, que abandona la formación porque, dice en una carta, se ha convertido en una muleta del sanchismo. Los Naranja en medio de una tormenta perfecta, mientras el PP sigue invocando a su electorado, a su militancia. El PSOE se critica, en el PSOE se critica veladamente su ingenuidad. José Luis Ábalos, secretario de organización. A Ciudadanos hay que preguntarle: ¿realmente pensaban que el Partido Popular, o piensan que el Partido Popular de Murcia es distinto al de Madrid, al distinto de Castilla y León, al distinto de Andalucía? ¿Realmente cabe tal espacio para la ingenuidad política? Lo cierto es que las encuestas prevén un batacazo para Ciudadanos si hay elecciones finalmente en Madrid. Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAC3, en Radio Nacional de España. Claramente en la Asamblea de Madrid pues,、eh, se van a quedar fuera, porque no hay que olvidar que el votante de Ciudadanos en Madrid en su mayoría venía a haber votado al Partido Popular. De la pandemia, mañana, hace un año que se declaró el primer estado de alarma por la COVID-19 en España. Llegaba a casa, lo lavaba todo, lo limpiaba todo, me quitaba la ropa en el garaje para no subirlo a casa, pues muy exagerado, pero es que había mucho miedo. Era una sensación de soledad, de decir, de, ¿qué pasa? O sea, parecía realmente una guerra esto. ¿Aún? Yo sigo, por ejemplo, con el frigorífico, con el congelador lleno. Todo el mundo pensaba que se iba a acabar todo y. Y no, no era el caso, porque en el tema nuestro tampoco hubo escasez en ningún momento. Así lo hemos vivido o sobrevivido, sin olvidar a las al menos 72.258 personas fallecidas directamente por el coronavirus en España, a todas las familias rotas y a los miles que continúan sufriendo las secuelas de este todavía desconocido virus, para el que ya hay, eso sí, esperanza, ya hay varias vacunas. En los deportes acaba el partido del líder, el Atlético de Madrid, Lucas García, que no ha logrado vencer al Getafe. Sí, pinchazo del líder. Getafe 0, Atlético de Madrid 0. Los rojiblancos gozaron de buenas ocasiones, pero no lograron marcar un resultado que aprieta la clasificación. El Atlético de Madrid se queda con 63 puntos, 57 tiene el Madrid y 56 el Barça, que juega el lunes contra el Huesca. Buen resultado entonces para el Madrid, que vencía 2 a 1 al Elche, remontada de los blancos con doblete de b e n z e m a Además, Salaves 1, Cádiz 1, Osas 1 a 0. Valladolid 0 en tenis, g a r b i n e Muguruza campeona en Dubái. En unos minutos ampliamos el tiempo de deportes. Previsión ahora del tiempo para mañana, Alba López z Aemet. Mañana amaneceremos con brumas matinales y algún banco de niebla, especialmente en montañas de la mitad norte peninsular. Además, seguirán las lluvias en el Cantábrico y los Pirineos. A primeras horas también afectarán a Galicia y a últimas horas se verán en puntos de Girona y de Barcelona. Además, en el Pirineo bajará la cota a lo largo de la jornada, se quedará entre los 900 y los 1200 metros y no descartamos que se puedan producir nevadas importantes en la Bailarán, donde se podrían acumular más de 5 centímetros de nieve nueva. Todo esto con viento que además irá reciando. Mañana soplará con intensidad en el valle del Ebro, el Ampurdá y el Pirineo. Rachas que, sobre todo en el Pirineo de Huesca y el Catalán, también en el norte de Castellón y el sur de Tarragona, podrían superar los 80 k m hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 11 y 5 minutos de la noche, 15 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. La convocatoria electoral en Madrid, firmada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso el pasado miércoles, sigue en la mesa del Tribunal Superior de Justicia, que resolverá previsiblemente antes de mañana a mediodía. La clave del recurso presentado por los letrados de la Cámara Regional está en si el decreto fue legal al publicarse en el boletín de Madrid después de que la mesa de la Asamblea admitiera a Ángeles Bazán las mociones de censura del PSOE y más Madrid. Sí, pero será ya mañana. Hoy los jueces han mantenido contacto telemático, pero no han acordado una postura sobre el recurso presentado por la Asamblea de Madrid contra el decreto de convocatoria de elecciones. Los letrados de la Cámara argumentan que ese decreto no tiene validez porque cuando se publicó ya se habían admitido y estaban en tramitación las mociones de censura presentadas contra el Gobierno de Díaz Ayuso. El Estatuto de Autonomía establece que ese es un límite infranqueable, por lo que consideran su decreto nulo de pleno derecho. Los letrados sostienen además. Además, que la convocatoria de elecciones no debe comunicarse solo a la Asamblea, sino a toda la ciudadanía, y que eso solo ocurre cuando el decreto de elecciones se publica en el boletín oficial de la comunidad, cosa que ocurrió al día siguiente, horas después de que las mociones de censura fueran admitidas. Así que los magistrados tendrán que decidir qué opciones priman: si la potestad de la presidenta para disolver y convocar elecciones o los puntos del Estatuto de la Comunidad de Madrid en los que se fundamenta el recurso de la Asamblea. De la decisión que tome mañana la justicia madrileña, Dependerá que haya o no elecciones anticipadas en la comunidad. Pues a la espera de esa decisión, el PSOE se moviliza, actuó esta mañana, del que será candidato Ángel Gabilondo, arropado por los socialistas regionales. Gabilondo ha dicho que no siente miedo ante unas posibles elecciones. No nos basta con un cambio de la presidencia. Queremos un cambio de la realidad de una comunidad, huir del populismo que quiere gobernar. Vinculado a la extrema derecha. El secretario general del PP, Deodoro García e g e a dice que ni en Murcia ni en Madrid va a haber una réplica del gobierno central. Vamos a decirle a Sánchez que Madrid, como el resto de España, no quieren. Lo mismo que tiene Sánchez en el gobierno de Moncloa, no lo quieren en ninguna comunidad autónoma. Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento catalán, Nacho Martín Blanco, ha insistido hoy en que entre los planes de su formación no estaba desalojar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Corresponsable desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la estabilidad institucional, el hecho de、eh, provocar un efecto dominó. Más Madrid, su candidata Mónica García confía en que la justicia se imponga a unas elecciones, pero asegura su partido está preparado. q u e m o s dar la pelea porque no queremos que la señora Ayuso se salga con la suya. No queremos que、eh, aquí en la Comunidad de Madrid nos gobierne la ultraderecha. En Radio Nacional de España hemos hablado con el presidente de g a z 3 Narciso Michavila. Eh, que pronostica en una encuesta que ha adelantado hoy el diario ABC un batacazo electoral para ciudadanos en la comunidad de Madrid. Luis de Benito. A la espera de ver qué estrategias asumen los partidos políticos madrileños y dejando claro que aún falta mucho tiempo para estas todavía hipotéticas elecciones, Narciso Michavila sí que confirma la predisposición inicial a votar de la ciudadanía. Hay predisposición en acudir a votar.、En、Cataluña n o decía que iba a votar la mitad, como así fue. Y aquí, sin embargo, casi siete de cada diez madrileños nos dicen que van a acudir a votar. Los primeros sondeos, en todo caso, revelan también un claro escenario a favor del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso como ganadora, al beneficiarse principalmente, sostiene Micha Vila, de su enfrentamiento con Pedro Sánchez. El PP madrileño recuperaría así los votos que en su día se le fueron a Ciudadanos, resultando esta formación la principal damnificada. Claramente en la Asamblea de Madrid pues,、eh, se van a quedar fuera, porque no hay que olvidar que el votante de Ciudadanos en Madrid en su mayoría venía a haber votado al Partido Popular. Acerca del candidato socialista Ángel Gabilondo, el presidente de g a t 3 afirma que las valoraciones existentes son buenas en un escenario tan polarizado, señala Narciso Michavila. El perfil no radicalizado de Gabilondo es bien visto, incluso por sus oponentes. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Y guardar y hacer guardar. l o s d i p u t a d o s hasta ahora de Ciudadanos, Valle Migueles, Antonio Sánchez Lorente y Francisco Álvarez, ya forman parte del Gobierno de Murcia tras prometer sus cargos. El terremoto político ha obligado al presidente Fernando López Miras a reestructurar el Ejecutivo Autonómico, del que salen los consejeros de Ciudadanos, artífices de la moción, y entran los disidentes que han votado en contra de ella. Murcia, Isabel Sánchez. Hola, buenas tardes. Sí, hoy se ha materializado este nuevo gobierno con el nombramiento de Valle Migueles, Francisco Álvarez y Antonio Sánchez como consejeros de Empresa, Empleo y Transparencia. Junto a ellos, la vicepresidenta Isabel Franco, también de Ciudadanos y reconocida rival de Martínez Vidal, que mantiene su cargo de vicepresidenta y a la que López Miras ha agradecido su generosidad por votar en contra de la moción. Los murcianos no podían ser rehenes del juego político de unos pocos y no lo van a ser.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 Los de Inés Arrimada se lo van a comunicar a lo largo de la tarde a esos tres diputados. Una noticia que hemos conocido minutos después de que terminara la reunión entre PSOE y Ciudadanos para avanzar en el programa de gobierno que van a presentar en la Asamblea el día de la votación de la moción de censura que ambas formaciones ya han dicho van a mantener. Posibilidades de que realmente salga adelante la moción de censura. Pues lo cierto es que muy pocas necesitarían el apoyo de Vox. Por un lado, ya sabemos que el único diputado reconocido por el partido, Pascual Salvador, va a votar en contra y los otros tres, expulsados del partido, no tienen pinta de que apoyen la moción. No obstante, nos aseguran que siguen analizando el texto y que todas las posibilidades están abiertas. Una negociación que PSOE y Ciudadanos, por otro lado, desmienten. Eso sí, llaman a todos los diputados de la Asamblea, los 45, a que apoyen el acuerdo. Juan José Molina, Ciudadanos, Francisco Lucas, PSOE. Tendrán que levantarse, tendrán que decir de viva voz si apoyan un gobierno corrupto que compra voluntades o quieren acabar con esto, quieren limpiar las instituciones y quieren hacer una región、eh, de Murcia democrática, limpia y nueva, que es lo que quieren todos los murcianos. Ayer se puso de manifiesto que la corrupción existe y la corrupción es el Partido Popular. Han sido capaces, en menos de 48 horas, comprar y sobornar la voluntad de tres diputados. Tres diputados que son transfugar y que han manchado la imagen y las instituciones de la región de Murcia. La moción cuenta a día de hoy con 22 votos, 17 del PSOE, 3 de Ciudadanos y 2 de Podemos. Faltaría uno para la mayoría necesaria. Por el momento, ya saben, todo está en el aire. Las direcciones nacionales del PSOE y del Partido Popular han vuelto al enfrentamiento tras la toma de posesión de los consejeros murcianos arrepentidos, ya en clave electoral, por lo que pueda pasar en Madrid. Deja inmediatamente. Sí, fuego cruzado tras el incendio provocado por la moción de censura en la región de Murcia y el manguerazo liderado por Teodoro García Ejea junto a los ya tres d i p u t a d o s de Ciudadanos y ahora consejeros del Gobierno Autonómico. El secretario general de los populares responsabiliza del tsunami político al p s o e y a l Gobierno Central y no a Ciudadanos, su socio aún en otras comunidades. En concreto, señala e l ministro de Fomento. Que Ábalos no estaba ocupado en soterrar el tren a su paso por Murcia, sino que estaba ocupado en soterrar a los murcianos en un pacto infame que incluía al Partido Podemos para arrebatar a los murcianos la capacidad de decidir. El además secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, se encara también con los populares. Les acusa de comprar trasfugas como en una subasta y no de cualquier cosa.、Y、hemos visto c o m o en Murcia, en la plaza pública, como si se tratara de una venta de esclavos. Allí se gestó sin ningún rubor、eh, una compra de tres transfugas. En la Dirección Nacional de Ciudadanos se guarda silencio, roto solo por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Crítico habitual de la línea oficial de Inés Arrimadas. En un Twitter, Francisco Igea aboga por ejercer la autocrítica más que la venganza y en otros varios mensajes indica que un partido no puede resolver todas sus crisis con expulsiones o exclusiones y advierte que esta mutilación sistemática no produce más que empequeñecimiento y miedo. Otro escenario electoral distinto es el de Cataluña, donde continúan las negociaciones para formar gobierno. El vicepresidente en funciones y candidato de Esquerra a presidir la Generalitat. Per Aragonés ha urgido hoy a la mayoría independentista a pactar un gobierno, Ana Puyol. Después de la formación del Parlamento este viernes, empieza la cuenta atrás para la constitución de un nuevo gobierno en Cataluña. El plazo máximo para celebrar un primer pleno de investidura termina el 26 de marzo. Así las cosas, el candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de la Generalitat y vicepresidente en funciones, p e r e a r a g o n é s ha instado a las fuerzas independentistas a formar un gobierno lo más pronto posible. Estoy convencido que será así, que las tres formaciones que tienen una mayoría absoluta independentista en el Parlamento de Cataluña seguirán negociando. En los próximos días, como lo vienen haciendo, trabajando conjuntamente en las últimas semanas, y se conformará rápidamente este Gobierno de la g e n e r a l i t a t de Cataluña, en el cual, evidentemente, pues, aspiro a presidir. Por otro lado, y aunque afirma que toda ayuda es bienvenida, Aragonés ha lamentado que las ayudas anunciadas por el Gobierno para pymes y autónomos no son suficientes. Dice, son una cifra muy similar a lo que ha desembolsado el Gobierno durante el primer trimestre del año. 24 horas. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch. Tendencia a la baja, aunque en algunas comunidades se estabiliza ese descenso de los nuevos casos de COVID-19. Cataluña y Andalucía han reducido el número de positivos con respecto a hace una semana, pero no Galicia y Castilla y León, por ejemplo. Esta última semana los casos han bajado un 8%, a la mitad de lo que se redujeron hace dos semanas. Por debajo de los 50 positivos, solo Baleares y Extremadura suben. En Canarias, Melilla y La Rioja, la presión hospitalaria en planta y en UCI s desciende, aunque se mantiene por encima del 25% en hasta siete territorios. En Ceuta, la ocupación en cuidados intensivos supera el 50%. Genera un poquito de dudas porque el desconocimiento oye muchas cosas, pero no, pero bien. Hay que confiar en la ciencia que para eso está. Yo lo que hice fue no escuchar ni leer nada y yo creo que si está probada que es que esté bien. Tenía claro que me iba a vacunar y bien. Son algunas de las personas que ya han recibido la vacuna de AstraZeneca en Canarias y Asturias. Dos de las comunidades que han decidido retirar los lotes que están siendo investigados tras varios episodios de trombos en varios países europeos. Galicia ha administrado dosis contra el coronavirus a más de 14.500 personas solo este sábado. La vacunación masiva ha sido con AstraZeneca en las cuatro provincias gallegas a un grupo de edades comprendidas entre los 50 y los 55 años. Ricardo Sandoval. Las autoridades sanitarias reiteraron su llamamiento a la tranquilidad después de que varios países europeos y distintas comunidades decidieran paralizar su suministración por posibles efectos adversos de relevancia. Luis Verde, que es el gerente del área sanitaria de Coruña C, indicaba que en Galicia, donde también se aplicaron hace un mes las dosis de la partida que más sospecha levanta, no se registró ninguna reacción preocupante. No se ha detectado y ha pasado un tiempo bueno,、pues、importante, ¿no? de, de más, casi un mes desde que se recibió ese l o t e Eso nos hace tener cierta tranquilidad, pero insisto que sí están perfectamente identificadas y podemos entrar en contacto con ellas en cualquier momento si fuese esto necesario. Escuchemos también a una de las enfermeras que participa en la campaña de vacunación, que expresaba su emoción por lo bien que van las cosas. Está funcionando todo perfectamente, no hay colas de espera y estamos realmente, si me permitís la observación, emocionados porque está saliendo todo muy bien y la gente está contenta. La campaña de vacunación masiva finalizará este sábado a las 10 de la noche. Y sobre la vacunación, hoy hemos conocido que cinco países europeos、eh, enviaron ayer viernes una carta conjunta a la Comisión y al Consejo Europeo quejándose de un reparto desigual de las dosis entre los 27. Son Austria, y la República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia. Los países que han reclamado convocar lo antes posible una cumbre sobre la distribución de vacunas, aunque este asunto no está previsto hasta el cónclave de los días 25 y 26 de marzo. Y Brasil ha arrebatado el segundo puesto a India como país con más casos de coronavirus del mundo después de que. Estados Unidos continúa liderando, eso sí, la lista, aunque también allí el número de vacunas ya administradas supera a Fran c Sevilla, Washington, los 100 millones de dosis. Estados Unidos acelera el proceso de vacunación y ha superado en las últimas horas los 100 millones de dosis inoculadas. 60 millones de personas, un 20% de la población, han recibido ya una primera dosis y 35 millones, algo más del 10% de los estadounidenses, han completado la vacunación. Es el país que más vacunas ha puesto, aunque también el que más casos y más muertes registra. Pero la campaña para impulsar la vacunación puesta en marcha por la administración Biden ha empezado a dar resultados y poco a poco el país va recuperando el pulso. De hecho, este viernes. Se ha registrado el récord de viajes en avión desde que hace un año estalló la pandemia. Más de un cincuenta millón trescientas mil personas han volado a algún destino. A la campaña por la vacunación se han sumado en un vídeo los expresidentes pidiendo a la gente que se vacune. Todos menos uno. Trump es el único que no participa en esa campaña, pese a que él pasó la enfermedad y además se vacunó justo antes de abandonar la Casa Blanca. Curiosamente, se ha participado en Miami en un acto para salvar a perros chinos, una campaña de una organización para fletar un vuelo de carga con 5 0 0 0 0 e r s o s Perros y trasladarlos desde China a Estados Unidos. Y es t e sábado les hemos hablado de los efectos del Brexit sobre Gibraltar. Ha entrado en vigor un tratado firmado por España y el Reino Unido que pretende acabar con la consideración del peñón como paraíso fiscal. En la práctica, ya no se podrá pagar un impuesto de sociedades solo por los beneficios obtenidos en Gibraltar o no se podrá tener la residencia fiscal en La Roca si la principal está en España. María Gámez. España y Gibraltar van a compartir datos fiscales por primera vez en la historia sobre trabajadores, ciudadanos y empresas para determinar quién es residente en Gibraltar y quién no. A partir de hoy, los ciudadanos que p e r n o t e n más de 183 días al año, tengan su cónyuge con residencia en España o posean una vivienda habitual aquí, deberán tributar a la Hacienda Española. Las empresas van a pagar sus impuestos aquí cuando la mayoría de sus activos estén en España, sus ingresos provengan del territorio nacional o cuando las personas que Las gestionan sean residentes nacionales. Se busca así luchar contra el fraude fiscal, evitar que los que viven y operan en España tributen en el peñón por sus mejores condiciones. Además, el tratado contempla medidas aduaneras sobre el IVA y en impuestos sobre el alcohol, tabaco y combustible para que sus precios al otro lado de la verja se aproximen más a los españoles, luchando así también contra el contrabando. Y todo ello dice el tratado sin cambio alguno en la posición española. Sobre la soberanía. Y el gobierno de Bolivia ha confirmado hoy la detención de la autoproclamada presidenta interina del país, Janín Áñez, tras la crisis política y social de finales de 2019 y la salida de Bob Morales del poder. Áñez está acusada, Ángel García, de sedición, terrorismo y conspiración. Delitos que prevén penas de entre 5 y 20 años de prisión. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalla algunas de las acusaciones. Personas que habrían conspirado, personas que habrían realizado. Y cometido los delitos de sedición en nuestro país. No solo Yanin Áñez, también están detenidos dos exministros suyos. Sobre otros tres y sobre la cúpula militar de entonces pesan asimismo órdenes de detención. Las autoridades consideran que lo ocurrido en 2019 fue un golpe de Estado contra Evo Morales. Precisamente el exmandatario ha pedido que sus responsables sean sancionados. Áñez, que se autoproclamó presidenta durante la crisis, considera que sufre persecución política y ha calificado de ilegal su detención. Ilegal. Fue detenida en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, y trasladada a La Paz para responder ante la fiscalía. De los afectados en búsqueda, las autoridades creen que podrían encontrarse fuera del país. Y las personas acusadas en Brasil de feminicidio no podrán volver a alegar legítima defensa de su honor. Así lo han decidido por unanimidad los 11 magistrados del Tribunal Supremo, ratificando César Díaz una sentencia del pasado mes de febrero. Se elimina de esta forma una brecha jurídica utilizada a menudo desde los años 90 del siglo pasado. Muchos acusados fueron absueltos al alegar esa legítima defensa de su honor por haber sido supuestamente traicionados por sus compañeras. El Supremo considera ahora que se trata de una tesis contraria a los principios constitucionales que garantizan la dignidad, la protección a la vida y la igualdad de género. El magistrado Díaz Tofoli, autor de la sentencia del pasado febrero, añadía que su uso contribuía a perpetuar la cultura de la violencia contra la mujer. Según el texto literal de su fallo leído en un canal de televisión, contribuyendo inmensamente para la naturalización y la perpetuación de la cultura de violencia contra las mujeres en Brasil. La decisión ha sido posible gracias a un recurso presentado por el Partido y, Democrático Laborista. Y se recrudece la violencia en Birmania. Al menos 11 personas han muerto en las últimas horas, cesar por la represión de las fuerzas de seguridad. Seis en Rangún, la ciudad más poblada, y cuatro en Mandalay, la segunda del país. Allí, varias personas fueron heridas de gravedad por los disparos con munición real realizados por unos agentes que, según un testigo, iban con intención de matar. As as la Junta Militar ha amenazado además a los funcionarios que participan en la huelga general iniciada el pasado lunes ante el riesgo de colapso en los servicios públicos. En Haití, al menos cuatro policías han muerto en una operación fallida contra una banda armada. Y otros ocho han resultado heridos a disparos de la banda cinco segundos que controla un barrio. Del sur de la capital, Puerto Príncipe, y que ha pedido rescate para entregar los cadáveres de los agentes mostrados en imágenes que han sido difundidas en las redes sociales. 24 horas, Radio Nacional de España. Un poco de emoción en la Liga Lucas García, porque. Ha pinchado el Atlético de Madrid, pero aprieta, aprieta la, zona, la parte alta ¿no? de, de la clasificación. Eso es, después de no poder pasar el Atlético de Madrid, el empate a cero en el campo del Getafe, los rojiblancos que jugaron con un hombre más durante 20 minutos tras la expulsión de Niom. El Getafe, por su parte, pidió un penalti sobre Maximovic. El Atlético de Madrid tuvo varias ocasiones claras, pero no pudo marcar. Así se explicaba su portero, Jano b l a k en los micrófonos de Movistar. Pues yo creo que hemos hecho muchas cosas buenas, que es difícil jugar contra el Getafe. Tienen una manera de jugar un poco difícil, así que contra ellos nunca, nunca es fácil. Siempre son partidos duros、eh, y al final,、eh, como he dicho, creo que hemos hecho mucho para ganar. Pero al final, si no ganas, no es suficiente. Así que ha faltado un poquito más para, para los tres puntos. Como decíamos, un resultado que aprieta la clasificación. El Atlético de Madrid se queda con 63 puntos, 57 t i en el e Madrid y 56 e l Barça, que juega el lunes. Los culés. Noticia hoy por motivos extradeportivos. Hemos conocido la renuncia de Jaume、eh, Jaume Giró, el que iba a ser el vicepresidente económico, en un comunicado que conocíamos hace unos minutos de Joan Laportia, el presidente del club. Apuntaba a, a motivos laborales que le obligan a estar en Londres, lo que le i m p i d e la compatibilidad en el cargo con el Barça. Otras informaciones apuntaban a desavenencias en la gestión de las cuentas del equipo. El gran beneficiado de la jornada es el Real Madrid. Esta tarde, victoria frente al Elche, a Leche l por 2 a 1. Los blancos se vieron obligados a remontar el tanto inicial de Dani Calvo. Lo hicieron gracias al doblete de b e n z e m a e l segundo en el tiempo de descuento. Los blancos, por cierto, cambiando el sistema, jugando con tres centrales. Esto decía z i d a n el e entrenador del Real Madrid. Y yo no creo que el sistema c a m b i a mucho. Lo, lo, lo más importante es q nosotros c r e que lo que hacemos lo que el partido te, te exige y, y bueno luego podemos cambiar y cambiamos y, y el partido también Otros resultados en el día de hoy en primera: Osas 1-0, Valladolid 0 y a la vez 1-Cádiz 1. En segunda división, hoy disputados cuatro partidos: el último de ellos, el Mirandés 2, Español 2, antes Castellón 2, Sabadellulo, Fue labrada 1, Las Palmas 2 y Girona 1, Lugo 1. En la Liga CB de baloncesto, tres encuentros jugados hoy de la jornada 26, Barça 107, Zaragoza 88, Unicajo 82, Gran Canaria 76 y Juventud 81, Obradoiro 84. En tenis, una buena noticia: victoria de g a r b i n o y Muguruza en el torneo de Dubái tras ganar c r e i c h o b a por 7-6 y 6-3, es la tercera final del año para ella y primer título. Y esto nos contaba en rueda de prensa la h i s p a n o v e l e n z o l a n a Estos últimos torneos en los que he perdido una final me han servido mucho para saber que lo que estaba haciendo estaba bien y que tarde o temprano llegará. t s o temprano, si te, si te pones tú en, en las finales, en esa posición, esa oportunidad, te pueden perder y ganar. Pero yo sabía que en algún momento el trofeo me lo iba a llevar tarde o temprano. Peor suerte para Bautista, que caía derrotado en la final de Doha frente al georgiano Vilashvili por 7-6 y 6-2. Acabamos con motor. Fernando Alonso ha debutado con el Alpine en Fórmula 1, segundo. Mejor tiempo esta mañana para él. Buenas sensaciones. Carlos Sainz, décimo tercero con Ferrari. Volvemos a Murcia, pero ahora en clave cultural. El pecio fenicio del siglo VII antes de nuestra era, hundido en aguas de Mazarrón, considerado el más antiguo que se conserva entero, va a ser extraído del fondo del mar. Para restaurarlo en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena y exponerlo al público. Tiene más detalles Antonio Sánchez. El Ministerio de Cultura ha aprobado la extracción y tratamiento del pecio fenicio denominado Mazarrón II en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. El barco está protegido tras el paso de la b o r r a s c a Gloria. Sin embargo, la posibilidad de nuevas inclemencias meteorológicas ha determinado que no es la solución definitiva. Este año se van a celebrar unas jornadas internacionales para establecer el mejor sistema de. ...de Administración Y conservación con un equipo en el que estará representada la UNESCO. El catedrático de arqueología Manuel Martín Bueno es uno de los expertos que participa en el grupo de trabajo del PECIO. La situación pandémica determinará, sí que se va a ir también de la mano, porque es importante que cuente, q u e no sea necesario, pero, pero es bueno, desde el punto de vista técnico y moral, es bueno que se involucre en la UNESCO. La UNESCO está interesada. bueno, yo creo que ese es un naval que conviene a todo el mundo, sobre todo h a vida cuenta que ha pasado tantísimo tiempo desde el momento en que se excavó. El barco del siglo i 7 a.C. está considerado como el más antiguo que se conserva entero de esa época. En la realización, Alejandro Martínez del Hoyo en el control de sonido en el Enatra, pero continúa la información aquí en Radio Nacional de España.